Estaba seguro de que, a cambio, el plan B lo sacaría de la mala racha y lo pondría otra vez en el juego. De eso habían pasado ya casi dos semanas y todavía tenía la sensación de que el trabajo apenas estaba tomando su ritmo. Le dijo a su padre que almorzaría después y entornó la puerta de la habitación. Si las cosas salían bien pronto podría comprarle un Kentucky. Sería una buena compañía para el viejo, lo ayudaría a distraerse y hasta podría recordarle los horarios de los medicamentos. Quién sabe, quizá realmente terminaba siendo de gran ayuda. Miró el calendario pegado en la pared del escritorio. En menos de dos meses se acabaría el dinero de la indemnización, y cuando el padre intentara pagar sus yogures con la extensión de su cuenta y la caja le escupiera la tarjeta, Grigor tendría que decirle la verdad. Así que el plan B tenía que funcionar. La pantalla de la tablita avisó que la conexión del K1969115 había encontrado su dirección IP, ahora pedía el número de serie. Se encendió la cámara y Grigor tuvo que bajar inmediatamente el audio. Era una fiesta de cumpleaños y un nene de unos seis años lo sacudía y lo golpeaba contra el piso. Esto no durará mucho, pensó Grigor, aunque ya se había llevado algunas sorpresas. A veces los Kentuckis no terminaban relacionándose con las personas a las que estaban destinadas y alguien más de la familia los adoptaba. Como ese Kentucky que se había encendido en Capetown, Sudáfrica, como mascota de hospital de una mujer que murió a los pocos días. Terminó viajando con la hija, guardado en los compartimentos superiores de la cabina de un avión, para ser regalado a un sobrino que vivía en el campo neozelandés. Lo acomodaron en el galpón de una granja en las afueras de Auckland, donde los chanchos se sentaban a veces sobre el cargador y tenía que golpearles el culo una y otra vez para que al fin se levantaran. Así de rápido podía cambiar la suerte de una conexión. Lo importante, se repetía siempre Grigor, era mantener los dispositivos activos. No era un requerimiento técnico, es decir, incluso si no se usaba un kentuki durante días, las conexiones IP asignadas seguían funcionando. Había 40 estudiado el tema en redes sociales, foros, conversaciones de aficionados y todo tipo de sitios especializados, y estaba seguro de que desatender un dispositivo no implicaba perderlo. Pero si quería vender esas conexiones tenía que mantenerlas vivas y en buenos términos con sus amos. Tenía que encenderlas diariamente, un buen rato cada una, circular e interactuar. Era una actividad que no había calculado en toda su magnitud y estaba llevándole demasiado tiempo. De hecho, había perdido un Kentucky por esa razón, en la inexperiencia y la desorganización de la primera semana. Lo había descuidado más de dos días y su ama, una rusa rica e impaciente que no habría soportado que la ignoraran durante tanto tiempo, terminó desconectándolo. El K1099076, instalado en su tablet número 3, había arrojado una alerta roja con su último mensaje, conexión finalizada. Con la desconexión se perdía la tarjeta del, SER, Kentucky y se perdía también el Kentucky. Ninguna de las dos partes podía volver a utilizarse. Una conexión por compra, era la política de los fabricantes, venía escrita al dorso de la caja, como si se tratara de alguna ventaja del producto. Grigor vio a un chico con el lema impreso en la remera dos días atrás, cuando salió a comprar algunas tablets más para instalar códigos nuevos. Al final, a la gente le encantaban las restricciones. En el cumpleaños donde su Kentucky número 11 intentaba sobrevivir, alguien lo liberó de las manos del nene y lo dejó en el piso. Las baldosas eran de un ladrillo poroso, más allá, entre los invitados, se adivinaba una gran piscina. Cada tanto un mozo pasaba con bandejas de bebidas. Un cartel decía, felicidades, Grigor creía que era español. Se movió entre los invitados, alguien lo seguía un poco más atrás, a sus espaldas. Cada tanto lo levantaban, lo giraban y cuando volvían a dejarlo en el suelo la cámara apuntaba otra vez en dirección al nene, que de todas formas ya no le prestaba ninguna atención y estaba entretenido abriendo otros regalos. Estoy en Cuba, pensó Grigor. Era algo que le hubiera gustado que pasara desde el primer Kentucky que había encendido. Si hubiera podido elegir un lugar, habría elegido la Habana o alguna playa de Miramar. Eran sitios en los que nunca había estado, así que no perdía nada imaginándoselos. Un perro lo olisqueó y le empañó la cámara. En su cuarto, Grigor abrió su carpeta y empezó a llenar una nueva planilla. Las había diseñado él mismo, el día 1 del plan B. Había impreso 50 y tenía planeado imprimir muchas más. Anotó el número de serie que el programa le había asignado y la fecha. Dejó en blanco los casilleros, tipo de Kentucky, y, ciudad del Kentucky, a veces llevaba varios días de uso averiguar estas cosas. Hizo sus primeras anotaciones en, características generales. 41 clase alta, entorno familiar con empleados domésticos, piscina, varios coches, posible zona rural, ecuatorial, de habla hispana. Había música, demasiado ruido y demasiadas voces así que el traductor no lo ayudaba en nada. Grigor abrió el último cajón y contó cuántas tarjetas le quedaban por activar. Solo nueve, si el plan B salía bien pronto tendría dinero para comprar más conexiones y más tablets, se sentía confiado. Tenía un horario, le dedicaba unas ocho horas al día, tenía un sistema, ya administraba unos 17 Kentuckys, lo que imponía cierto orden, y, aunque se había decidido a subir bastante los precios, seguían llegándole consultas y sabía que pronto las ventas se dispararían. Los tres primeros los había dejado ir a precios muy bajos, era el derecho de piso que tenía que pagar, y ahora el negocio empezaría a crecer. Su padre dio unos golpecitos suaves en la puerta y entró. Estaba viejo, y aún así seguía siendo un hombre alto y grandote. Traía un vaso de plástico en cada mano y dejó uno sobre el escritorio, frente a Grigor. —Es yogurt, hijo. Se sentó en la cama con el otro vaso. Grigor había intentado explicarle qué era lo que estaba haciendo, pero su padre no terminaba de entenderlo. Cuando estas cosas nuevas entran al mercado, le había dicho, hay que aprovechar el bache legal antes de que se regule. —Es que es algo ilegal, hijo. Ilegal, era una palabra que alarmaba a la generación de su padre, un término sobrevalorado que además ya sonaba anticuado. —No hasta que esté regulado, dijo Grigor. Su primo había juntado bastante dinero haciendo entregas anónimas con drones, pero eso no había durado mucho tiempo. Tarde o temprano aparecía alguien con más capital y mejores contactos. —Regular. No era organizar, sino acomodar las reglas a favor de unos pocos. Las empresas se apoderarían pronto del negocio que había detrás de los Kentuckys, y la gente no tardaría en calcular que, si se tiene el dinero, mejor negocio que pagar 70 dólares por una tarjeta de conexión que se encendería al azar en cualquier rincón del mundo, era pagar ocho veces más para elegir en qué lugar estar. Había gente dispuesta a soltar una fortuna por vivir en la pobreza unas horas al día, y estaban los que pagaban por hacer turismo sin moverse de sus casas, por pasear por la India sin una sola diarrea. O conocer el invierno polar descalzos y en pijama. También había oportunistas, para quienes una conexión en un estudio de abogados de doha equivalía a la oportunidad de pasearse toda una noche sobre notas y documentos que nadie más debería ver. Estaba ese padre 42 del chico sin piernas de Adelaide, que hacía solo tres días le había pedido una conexión a un, amo de buen trato, que practicara, deportes extremos, en, lugares paradisíacos. Pagaría lo que fuera, decía en su correo. A veces los clientes no tenían tan claro qué era lo que buscaban, y Grigor les mandaba dos o tres planillas con registros de imágenes y vídeo. A veces, hasta él mismo disfrutaba de las conexiones que mantenía para vender. Ejercía secretamente el don de la ubicuidad. Miraba a sus, amos, dormir, comer, ducharse. Algunos lo restringían a zonas específicas, otros lo dejaban circular con toda libertad y más de una vez, aburrido en la espera, se entretenía revisándoles las cosas mientras sus amos estaban afuera. —Ahorramos unas 50 que unas por semana, hijo —dijo el padre mostrándole su yogurt terminado. Grigor se acordó de que todavía tenía en la mano el pote de plástico que le había dado su padre. Lo probó y comprendió a qué se refería, ya no estaba comprando sus yogures, sino que los preparaba él mismo en la cocina, y Grigor tuvo que hacer un gran esfuerzo para no escupirlo en el vaso y tragar con una sonrisa. 43 Marvin circuló por la vidriera alrededor de las aspiradoras y después se quedó un rato mirando hacia la calle. El local era pequeño y oscuro, podía adivinarlo gracias a un reflejo sobre el vidrio. Vendían electrodomésticos. La imagen no llegaba a incluirlo, todavía no había podido verse reflejado en ningún lado y no había sido capaz de contestarle a sus amigos qué tipo de Kentucky era. Si gruñía, los ruidos en los parlantes de su tablet tampoco le daban ninguna pista, podían ser tanto el llamado de un ave de rapiña como el crujido de una puerta abriéndose. Ni siquiera sabía en qué ciudad estaba, ni cómo era su amo. A sus amigos les había contado lo de la nieve, pero eso no parecía haberlos impresionado. Después de hacerle chistes sobre por qué un culo de princesa y un departamento en Dubái eran mejores que la nieve, le habían dicho que, además, la nieve ni siquiera podía tocarse. Marvin sabía que estaban equivocados, si lograbas encontrar nieve, y empujabas lo suficiente tu Kentucky contra un montículo bien blanco y espumoso, podías dejar tu marca. Y eso era como tocar con tus propios dedos la otra punta del mundo. En la vidriera, Esos dos metros cuadrados que habitaba los sentía cada día más minúsculos. Se aburría tanto que hasta había intentado dejar quieto al Kentucky y estudiar. Al fin y al cabo, los libros estaban ahí, tan toscos y permanentes que a veces Marvin jugaba a abrirlos despacio, como reliquias de una civilización anterior. Pero siempre volvía al Kentucky, a esa eterna noche oscura donde casi nunca pasaba nadie. Una vez, un señor mayor se detuvo para verlo y él hizo girar al Kentucky sobre su eje, para un lado y para el otro. El hombre aplaudió festejó tan escandalosamente que a Marvin le pareció que estaba borracho. Y luego, otra vez, vino un chico más grande que él, uno que nunca le hubiera prestado atención si fueran compañeros de colegio. Pasó y golpeó el vidrio con su anillo, a modo de saludo. Le guiñó un ojo y siguió calle arriba. Pasó de nuevo al día siguiente, y al siguiente. A Marvin le gustaba ese chico y el sonido que hacía su anillo contra el vidrio cada vez que lo saludaba. Pasaría solo para verlo a él. Una noche, Después de que las luces principales de la vidriera se apagaran, alguien levantó al Kentucky. Por un momento Marvin lo vio todo, las 44 estanterías llenas de radios, batidoras, máquinas de café, el mostrador y los pisos brillantes. Era un lugar chico, tal como él había supuesto, aunque atiborrado de plantas y mercadería. Dejaron al Kentucky sobre una mesa que parecía ser la única, justo al centro del local, y verlo completo, al fin, le causó una excitación insólita. Buscó desesperado un espejo, un reflejo en el que mirarse y descubrir qué tipo de animal era. La mujer que lo había sacado de la vidriera era grandota y vieja, se movía de un lado a otro diligente, acariciando con una gamuza las cosas que la rodeaban. Abrió una puerta lateral de la vidriera que Marvin nunca había visto abrirse y sacó también las aspiradoras. Inclinada sobre la caja, por un buen rato apenas pudo ver sus piernas y las plumas grises de un plumero asomarse a veces del otro lado. Sobre la pared del mostrador, Siete relojes marcaban la una y siete de la madrugada. Marvin se preguntó qué haría la mujer limpiando a esa hora, si sería la dueña del lugar o si solo se ocuparía de la limpieza. Recordó a su madre diciendo que nadie limpia la mugre propia como uno mismo, y esa mujer parecía muy comprometida con el trabajo. La vio incorporarse, dejar el plumero sobre la mesa y volver a levantar la gamuza. Entonces Marvin intentó su show, dio vueltas sobre la mesa abriendo y cerrando sus ojitos, haciendo ese graznido grave y triste. La mujer se volvió para mirarlo. Marvin se sacudió un poco sobre su eje, de un modo que él imaginaba como la sacudida de un perro para quitarse el agua, y se arrimó hasta el borde de la mesa. No tenía mucho más para ofrecer. La mujer rodeó la mesa. Se acercó tanto que el delantal verde de limpieza que llevaba atado a la cintura ocupó toda la pantalla. Marvin miró hacia arriba, quería saber si ella todavía sonreía, y vio la otra mano pasar sobre él. No podría decir que hacía esa mano, el brazo de la mujer había quedado suspendido sobre el Kentucky, conectándolos de alguna forma extraña. Un ruido corto y áspero se repitió en los parlantes de la tablet, y Marvin al fin lo entendió, lo estaban acariciando. Hizo un gruñido entrecortado, que imaginó como el ronroneo de un gato y abrió y cerró los ojos varias veces, lo más rápido posible, mientras el movimiento del brazo hacía que el delantal ondulara frente a la pantalla. «¡Qué cosa tan linda!» dijo la mujer en algún idioma inentendible que el controlador tradujo sin problema. Así vestida y hablándole con tanta ternura, le recordó a la mujer que limpiaba su propia casa, esa casa demasiado grande de antigua llena de adornos que habían sido de su madre y ya nadie se animaba a quitar. Pero esa mujer cuidaba a Marvin como a otro adorno huérfano. La mujer del delantal 45 verde, en cambio, lo había tocado. Le había rascado la cabeza con el amor sincero con el que se rasca a los cachorros y en cuanto lo soltó Marvin giró reclamando más. Entonces la mujer acercó su rostro hacia él, su cara inmensa ocupó toda la pantalla, y le dio en la frente su primer beso. Desde esa vez, noche de por medio, la mujer lo sacaba de la vidriera y le daba charla mientras limpiaba. En eso estaban cuando movió al Kentucky para limpiar la mesa y lo dejó frente a un espejo. Fue solo un segundo, en su escritorio Marvin gritó y levantó los brazos hacia el techo, los puños cerrados como festejando un gol. Soy dragón. Era lo que siempre había querido y lo repitió muchas veces, soy dragón, sentado en su escritorio, de pie frente a la foto de su madre, y al día siguiente en cada recreo del colegio. En la casa de electrodomésticos, al fin pasaban algunas cosas. La mujer solía llegar furiosa, a veces hablaba tan enojada que el traductor no era capaz de transcribir por completo lo que decía. Pero limpiarla tranquilizaba. Quizá era lo único que lograba distraerla. Entonces le hablaba de sus dos hijas, y de lo mal que su marido administraba el local. Había sido él quien había traído al Kentucky. Su marido era el hombre que todo lo compraba. Cuando decidieron abrir el negocio, 23 años atrás, ella pensó que eso lo calmaría, o al menos se entretendría comprando para los demás, y se entretendría también si los demás le compraran a él. Era increíble la cantidad de objetos inútiles que todavía era capaz de adquirir, objetos esenciales para asuntos urgentes que se disolvían inmediatamente tras la adquisición. El Kentucky era para animar la vidriera, así se lo había vendido el mismo distribuidor de la línea de las cafeteras y las pavas eléctricas se lo entregaron junto a un artículo del diario con decenas de estadísticas del producto y la promesa de que, una vez encendido, bailaría, como monito, haciendo que la gente no pudiera evitar detenerse frente al negocio. Lo que evidentemente nadie le había dicho era que el monito solo estaría disponible de las 11 de la noche a las 3 de la mañana. Y quien pasaba por la vidriera a esa hora más que los borrachos del pueblo. A Marvin le costaba asimilar tanta información. Entonces, no era ella su ama y si él únicamente podía usar su Kentucky después del colegio, es decir, en la noche de ese otro mundo, nunca conocería a su verdadero amo, al hombre que lo había encendido. Y el reclamo de la mujer, eso era lo que más lo inquietaba, tendría que bailar como un monito si quería contentarlos. 46 serviría realmente de algo bailar en la noche. Las largas peroratas de la mujer lo confundían, pero le gustaba el tono dulce de su voz la energía con la que lo sermoneaba y el ruido que hacía contra su carcasa cuando le daba besos o le pasaba la gamuza. Una noche ella le dijo, Mi hija tiene uno como tú en casa. Y hablan con el código Morse. Aprende, así charlamos. Así que Marvin había gogleado el abecedario del código Morse y ensayaba en la cama hasta quedarse dormido, gruñendo como su dragón bajo las sábanas. Repasaba una y otra vez las siete letras de su nombre. Cuando la mujer dijo, Haz un gruñido corto y yo anotaré un punto. —Haz un gruñido largo y yo anotaré una línea, él ya estaba preparado. Gruñó su nombre con toda claridad. La mujer dijo, —Espera, espera. Corrió por un lápiz y un anotador. —Ya. —Repite, dragoncito. Marvin volvió a decir su nombre en código Morse y ella tomó nota con muchísima atención. Después gritó, —Marvin. —Me encanta. Esa semana, cada vez que el chico que golpeaba su anillo pasaba por ahí, le escribía frases en el vidrio. Lo hacía en inglés, lo que a Marvin le parecía muy cool, aunque dejara mensajes como, liberen al Kentucky, o, amos explotadores, y el frío conservaba los mensajes demasiado tiempo. Temía que la mujer los viera y pensara que él tenía algo que ver. Quería que lo liberaran, sí, la idea no estaba nada mal, pero no quería herir los sentimientos de esa ama que no era en realidad su ama, pero que él ya había elegido como tal. A veces hacía de monito, o lo que él entendía que podía ser hacer de monito. Giraba sobre su eje en la vidriera, gruñendo y parpadeando, rodeando las aspiradoras y deteniéndose cada tanto frente a una de ellas para admirarlas. No servía de nada, en la calle casi nunca había gente, y a esa hora, incluso si alguien pasara y reparara gracias a él en las preciosas carcasas de esas aspiradoras, el negocio ya estaba cerrado y a oscuras. Quiero ir más lejos, gruñó una noche el dragón. La mujer dejó de sacudir el plumero, tomó su anotador y su planilla del código Morse y un momento después lo miró y sonrió. Tengo dos hijas sonsas, dijo y he esperado toda una vida a que alguna diga algo parecido. 47 La mujer se acercó. —¿A dónde quieres ir, dragoncito Marvin? En el escritorio de su padre, la pregunta sonó como si le ofrecieran el cumplimiento de un deseo. Marvin levantó su mirada hacia los libros, el viejo empapelado de las paredes y el retrato de su madre. Si dejara esa casa, eso sería lo único que se llevaría consigo, aunque estaba demasiado alto como para alcanzarlo. —Quiero ser liberado, gruñó. «Pues a mí me parece una muy buena idea», dijo la mujer. La vio alejarse hacia el cajón de la vidriera y regresar con el cargador. Lo dejó sobre el piso parodiando una reverencia, como si se tratara de una ofrenda para la realeza. «A partir de hoy todo este reino será tuyo», dijo la mujer. «Adiós vidriera, adiós cautiverio». Lo alzó y lo dejó en el piso, a sus pies. Eso no era lo que Marvin quería. Lo supo en cuanto subió al cargador y miró desde su nuevo lugar de descanso ese espacio que ya no le parecía tan grande ni tan desconocido. —Quiero salir, gruñó. La mujer transcribió los gruñidos en su anotador y se rió. En el escritorio de su padre, Marvin frunció el ceño. —Volveré. Ella se quedó mirándolo. Estaba seria, miró la vidriera y después la puerta. —Por favor, gruñó Marvin. Como si se hubiera aburrido repentinamente de él. La mujer dejó el anotador en la mesa y se alejó con el plumero. Estuvo limpiando un rato. Luego regresó, se agachó frente al dragón y dijo: Está bien. Y lo que dijo a continuación le hizo pensar a Marvin que quizá ella también había estado considerando una liberación. Quizá algunos amos hacían para sus kentukis lo que no podían hacer para sí mismos. Voy a dejarte fuera del negocio, sobre tu cargador pero bajo la escalera de la galería, dijo la mujer, lo levantó y lo puso junto a la caja registradora solo puedes salir de noche. Quiero verte ahí cada mañana para poder acomodarte en la vidriera antes de que él llegue, o se dará cuenta. Es un trato. 48 El dragón hizo tres gruñidos cortos, un pequeño silencio, y dos cortos más. La mujer abrió la caja y sacó una de las etiquetas para regalo que guardaban junto al dinero. Se la mostró a cámara para que él pudiera leerla, debajo del logo, en letras doradas, estaban la dirección y el teléfono del negocio, y luego se la pegó detrás, quizá cerca de las ruedas traseras. Si algo pasa, dijo la mujer, y volvió a ponerlo en el suelo, busca a alguien bueno que pueda devolverte. Antes de dejarlo bajo la escalera, le dio un último beso en la frente. 49. Cheng Shisu había comprado una tarjeta Kentucky y había establecido su conexión con un dispositivo de León. Desde entonces pasaba más de 10 horas por día frente a su computadora. Su saldo bancario bajaba día a día, los amigos ya casi no llamaban y la comida basura le estaba haciendo un agujero en el estómago. —Así es como vas a dejarte morir, le preguntó su madre en el teléfono, quizá porque ella sí trabajaba en su propia muerte hacía muchos años, aunque él siempre estuviera demasiado ocupado para registrarlo. Cheng Shishu, en cambio, hacía más de un mes que estaba concentrado en otra cosa, vivía el nacimiento de un gran amor, quizá el más auténtico e inexplicable de su vida. Lo primero que ocurrió fue que conoció a su ama Kentuki. Se llamaba Sasili y lo había recibido el día de su cuadragésimo cumpleaños. En cuanto a la conexión del K7833962 quedó establecida, ella lo aupó, lo llevó al baño y entonces Cheng su pudo verlo todo. Era un kentuki Panda, una felpa fucsia y turquesa lo cubría de punta a punta. En la panza, grabado en plástico gris, decía, Touhou's Rapelle. En Manuel. Cheng Sisu pensó que esa era guapísima. Alta y delgada, el pelo casi pelirrojo y el rostro lleno de pecas. Le sonrió al espejo. —Bienvenido, mi rey le dijo. Cheng Sisu entendía bastante francés, así que entró a la configuración del controlador y desactivó el traductor. Pronto descubrió que el resto del departamento era tan grande y sofisticado como el baño, y que era un reino generosamente acondicionado por Sasil para la total autonomía de su Kentucky. Había colocado espejos a la altura del piso, pequeñas aberturas en las puertas y en las ventanas que daban al balcón, como esas que suelen ponerse para que usen las mascotas, y una larga rampa que, oculta tras el sofá, Recorría de punta a punta los tres cuerpos, hasta la altura de los anchos apoyabrazos de cuero, sobre los que Cheng si Su aprendió a moverse sin problema. Sasil impuso sus reglas desde el primer día, sin ningún pudor y contabilizando cada pauta con los dedos. 50, No entras nunca a mi habitación. Si llego a casa con un hombre no salís de tu cargador. Si estoy durmiendo o sentada en ese escritorio la circulación por la casa queda prohibida. Él obedeció. Fuera de esas reglas, Sasil era atenta y divertida. A veces salían al balcón y ella lo alzaba para asomarlo a Lyon mientras le señalaba la plaza en la que se había izado la primera bandera negra del mundo, el viejo almacén donde solía estar la sedería de su familia, y le contaba otras historias de bombardeos y revoluciones que su abuelo le había contado a ella desde ese mismo balcón. Sassil y su departamento eran un mundo perfecto y, aun así, lo mejor quedaba en el departamento de enfrente, el gran reino de Jean Claude, el hermano de su ama Kentucky. A veces cruzaban para tomar juntos el té. Lo preparaba Cecil, pero lo bebían en el living de Jean-Claude mientras él tocaba el piano. Fue en ese departamento que Cheng su conoció a la mujer de su vida. Cuando recorrió por primera vez aquel living, le llamó la atención ver en los ventanales las mismas aberturas que había en el departamento de Sassil. El Kentucky Panda de Jean-Claude estaba parado un poco más allá, junto a una gran maceta de orquídeas. Le extrañó que llevara estampadas en la panza las mismas palabras que él, «Touhoux Rapele» en Manuel. Se llamaba Titina, o así la llamaba Jean-Claude, y tenía una sola responsabilidad, que cumplía regañadientes. Después de tocar el piano, su amo, que siempre iba descalzo, se sentaba en los sillones frente a Sasil a conversar y tomar el té y dejaba las piernas estiradas. Entonces Titina debía frotarle los pies con su cuerpo de peluche, rozándolos lentamente de un lado y del otro. Sasil los miraba y se reía. Si Jean Claude se distraía, Titina se alejaba rápidamente a algún otro rincón de la casa. Cheng Sisu la seguía como su sombra. Con el tiempo habían logrado comunicarse. En el baño, Jean-Claude había pintado sobre el piso un abecedario y Titina se movía sobre él con gracia. Era una danza que se veía preciosa cuando la hacía ella, pero que a Cheng Sisu, cuando le tocaba su turno, le daba mucho trabajo. Ella escribía en francés, él en inglés. Se entendían perfectamente. «Me llamo con Taulin, escribió Titina, «vivo en Daan en Taipei». Él escribió también su nombre. Luego escribió, letras en panzas. Emmanuel regaló uno Kentucky a barra hijo de Akumurio. 51. Titina contó más historias de la familia. Cuando Sasil y Jean Claude eran chicos, su padre solía comprarles coballos. Pero los animales apenas si duraban un año vivos en su jaula. Emmanuel sabía que sus hijos ahora estaban grandes y que él pronto ya no estaría con ellos. Quería regalarles, al fin, una mascota que les durara toda la vida. El eco de sus motorcitos bailando sobre los azulejos resonó en la cabeza de Cheng Sisu incluso unas horas más tarde cuando en su departamento de Beijing se durmió pensando en las cosas que se habían contado. Al día siguiente gogleó, con Taulín. El primer carácter se escribía igual al de Confucio, y aunque Chen Sisu no tenía claro que auguraba esto, estaba seguro de que era una buena señal. Había decenas de con Taolin en Taipei pero solo una parecía ser del barrio de Daan. Era rellenita y tenía una sonrisa preciosa. Imprimió la foto y la pegó junto a su pantalla. Pronto Titina le pasó su correo señaló en el teclado del baño la primera parte del mail y se quedó un buen rato dando vueltas, lidiando con la obviedad de que no había ningún signo de arroba sobre el cual parase. Al final continuó su frase con un at, aunque no fue hasta que agregó el com, que Cheng Sisu se dio cuenta de qué se trataba todo eso. Tomó nota en Beijing, y en Lyon bailó un rato sobre el teclado hasta que logró escribir el suyo. En cuanto la hora del té terminó y regresaron al departamento de Sasil, él abrió su correo y le escribió. Se despidió con una confesión, odio que tengas que rascarle los pies. Ella contestó enseguida, yo también lo detesto, pero a cambio él me enseña francés, dos horas cada tarde. Aprendo rápido. Daré un examen y con el título en mano dejaré a mi marido. Estaba casada, la noticia golpeó a Cheng Sisu, aunque le agradeció la sinceridad. Ella volvió a escribir, me encantan tus visitas. Eso es lo que hago el día entero, esperar a que toques el timbre. Pensó que él también podría ayudarla con el francés, A Sasil la entendía perfectamente, pero no le dijo nada. Ella le contó que cantaba para anuncios comerciales. Le adjuntó un video donde promocionaba una marca de chicles. No había ninguna imagen de ella, pero su voz vibraba al principio y al final y a él le pareció dulce y brillante, una voz aún más suave que la que había imaginado para ella. Cheng su buscó en el mapa el edificio de Sasil. Fue fácil porque recordaba la referencia de la plaza y la primera bandera negra, y el lugar donde había estado la vieja sedería de la familia. No tardó en sacar sus cuentas y anotó la dirección en un papel. Quería mandarle a Taolin un ramo de flores. Pensó en que necesitaría el apellido de los hermanos, y en que no 52 sería complicado averiguarlo, aunque un segundo después se imaginó el estupor de Jean Claude cuando recibiera el ramo. Podía adosar una tarjeta que dijera, para Titina, pero para qué regalarle flores a un Kentucky que no puede agarrarlas ni olerlas. Y Jean Claude no era como su sasil, no se tomaría la molestia de ponerlas en un jarrón y dejarlas en el suelo a la vista de ella. Tenía que pensar en otro tipo de regalo. Y si mantenía su plan de las flores, pero se las mandaba a Daan. La idea volvió a erguirlo en la silla, gogleó otra vez sus datos para tratar de conseguir la dirección exacta. No encontró nada. El león despertó a su Kentucky, que en la tarde solía dormirse un rato sobre el apoyabrazos del sofá, tomó la rampa hasta el suelo y buscó a Sasil. Rugió suavemente un par de veces y ella se agachó y le acarició la cabeza. ¿Qué le pasa, grandulón? Así lo llamaba. Jean-Claude no le caía bien, pero cómo añoraba ese teclado que le había dibujado en el baño a Taulín. ¿Por qué Sasil no hacía algo así para él? No quería que hablaran. Rugió un par de veces más, consciente de la inutilidad de sus ruidos. Hasta que se cansó, se dio media vuelta y se alejó. Empezaron a escribirse varias veces al día. Taulín contaba mucho de su padre, a quien añoraba con fervor. Había sido un hombre bueno con ella, y a la vez un oscuro oficial en la revolución cultural. Había hecho cosas que ella nunca había podido entender. Comparado con esas historias, el pasado familiar de Cheng Sisu no era tan interesante, pero Taolin parecía entusiasmada con los detalles más comunes de su vida, como ese verano que Cheng Sisu acompañó a su madre y a su tía al Museo de Arte Nacional, así que él le envió por correo las fotos del recorrido, incluidas las de su madre y su tía, que ella analizó a lo largo de varios correos, hasta animarse y preguntarle si acaso no habría entre tantas fotos una en la que saliera él. Cheng Shishu casi no durmió esa noche pensando si debía o no revelar su imagen. Se dio cuenta de que, a sus casi 40 años, todavía no había podido decidir si era o no un hombre guapo. Se la mandó, ella no contestó. Al día siguiente, a la hora del té y después del rascado de pies, Titina huyó despavorida hacia el baño y él la siguió. Ella se movió rápido sobre el teclado. «Te pareces a mi padre», escribió Titina y le guiñó un ojo. «Hablemos x Skype», dijo él. Ella aceptó. Aunque en la noche... En Beijing, Cheng Xisu esperó frente a la computadora hasta pasadas las 2 de la mañana, y Taolin nunca 53 apareció. A la mañana siguiente, Cheng Xisu encontró un correo de ella. Cuando lo abrió, leyó: "Si vuelve a escribirle a mi mujer, van a tocarle el timbre y a romperle la cara". Se quedó mirando el mensaje, no recordaba haber recibido algo tan violento en toda su vida. No sabía si debía o no contestar, si debía o no preocuparse por Taolin, si acaso ella estaría al tanto del mensaje. El bajó de su rampa y fue hasta la habitación de Sasil. Rompió las reglas al intentar despertarla, haría unas horas que ella se habría acostado, él insistió golpeando el Kentucky contra las patas de la cama. Sasil se movió entre las sábanas, molesta, y le revoleó una almohada que lo dejó ruedas para arriba. Unas siete horas más tarde, en la mañana de Lyon, Sasil lo levantó y lo llevó hasta la mesa de la cocina. Intentó hablar con él mientras se preparaba un café, ¿qué le pasa, grandulón? Le preguntó. Es que tengo que castigarlo como a una mascota. ¿Qué cuernos le pasó anoche? Hacía pregunta tras pregunta y no parecía interesada en ningún tipo de respuesta. Cheng Sisu se movía desesperado sobre la mesa. Quería decir, hay que ir a lo de Jean-Claude. Necesito su teclado. Algo muy malo pasa con Taolin. No cruzaron hasta la tarde. Cuando entró al departamento de Jean-Claude, detrás de las piernas de Sasil, vio que Titina se alejaba en lugar de ir hacia él, como siempre. Entendió que descubrir esto era aún más doloroso que el mensaje que había recibido por correo, y aún así necesitaba saber que ella estaba bien. Se repuso y esperó pacientemente junto a Sasil. Los hermanos hablaron un buen rato, Jean Claude tocó una pieza interminable y después estiró las piernas y llamó a Titina, que se acercó tímidamente. Cuando el show del rascado de pies terminó, Cheng Sisu intentó ir hacia el baño con Titina, ella no lo siguió. Él volvió e intentó empujarla. Lucharon hasta que Titina chilló y Jean Claude fue hasta ellos de un salto y, furioso, la levantó del piso. Se volvió hacia su hermana pidiendo explicaciones. No cargaba a Titina con cariño, ni siquiera como a un animal, sino que se la había puesto bajo la axila, como si llevara una sandía del mercado. «Quiero a ese muñeco fuera de la casa», dijo, señalando al Kentucky de su hermana. Durante una semana Asil cruzó a tomar el tesola. Cheng Sisu se quedaba chillando, golpeando todo el rato la puerta desconsolado. Un vecino salía a veces de su departamento para golpear la puerta de Sasil. Entonces 54 Cheng Sisu se callaba un rato e intentaba aguantar lo más que podía hasta que la indignación volvía a crecer. Y luego pasó lo de la última noche. Fue lo más espantoso que le había sucedido a Cheng Sisu en la vida. Algo tan injusto e inexplicable que no pudo contárselo ni a su madre, que aún no había logrado morirse y habría disfrutado mucho de una buena desgracia ajena. En la noche, una noche en la que Sasil había salido, Jean-Claude entró al departamento de su hermana con su llave. Encendió las luces y miró hacia los lados, buscándolo. Tenía una mirada aguileña, un gesto agresivo que nunca antes le había visto, y en lugar de chillar hacia él y reclamar el teclado del baño, Cheng Sisu tuvo el instinto de esconderse. Su Kentucky estaba detrás del sofá. Había mejores sitios donde meterse, pero temió que, si se movía, el motorcito terminaría delatándolo. Jean-Claude lo buscó por el living, lo llamó y no tardó en descubrirlo. Lo saludó con una amabilidad sospechosa y se sentó frente a él, en el otro sofá. Traía una bolsa en su mano derecha, que dejó a un lado. «Estuve charlando con el marido de la señorita», dijo, «y hemos llegado a un acuerdo». Cheng Sisu se preguntó si se referiría al marido de Taolin, pero ¿por qué estaría Jean Claude en comunicación con ese hombre? «A ver, don Juan, me sigue». No podía hacer otra cosa más que escuchar, así que se acercó. «Esto es lo que vamos a hacer», Taolin necesita concentrarse en sus clases de francés y yo necesito que la gente que no me cae bien deje de meterse en mi baño. Era la primera vez que oía el nombre de ella en boca de él, que siempre la llamaba Titina.